Vimos lo que los niños y jóvenes están aprendiendo en escuelas y colegios y cómo se hacen grandes esfuerzos para extirpar de la educación a Dios y a la Biblia. No es sorpresa que los principios bíblicos y la moralidad ya no se consideran como obligatorios. El pluralismo se ha apoderado de la sociedad. Hoy aquí en Momento Decisivo, el doctor Jeremiah habla sobre cómo este cambio en la educación afecta peligrosamente a nuestra cultura. En su mensaje, nunca pensé que vería el día cuando se marginaría a la Biblia, el Dr. Jeremiah explica cómo el conocimiento ha pasado de basarse en la Biblia a basarse en la experiencia. Con ustedes, el Dr. David Yeremaya, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje. Le agradecemos su sintonía hoy. Por todas partes a donde voy, Parece que al hablar con las personas en las iglesias evangélicas, ellas quieren saber qué le ha sucedido a la Biblia en nuestras iglesias. Hace años, solía ser que cuando íbamos a la iglesia, siempre llevábamos la Biblia bajo el brazo. Nadie pensaba ir a una iglesia evangélica sin llevar una Biblia, porque eso es lo que hacíamos en las iglesias. Entonábamos cantos de alabanza, alabábamos al Señor, decíamos algunos testimonios y estudiábamos la Biblia. Pero hoy, La Biblia ha llegado a brillar por su ausencia en muchos de los llamados servicios de adoración en nuestras congregaciones evangélicas. Hemos optado más bien por sermones dirigidos al mercadeo y cosas deslumbrantes para los que no asisten a la iglesia con el deseo de buscar a los perdidos espiritualmente o como se les llama servicios sensibles al buscador o servicios dirigidos al buscador. En su gran mayoría, tales servicios han marginado a la Biblia, sea intencionalmente O simplemente porque resulta ser parte del descarrido de la cultura. Así que hoy vamos a hablar de todo este asunto de la marginación de la Biblia. Nunca pensé que vería el día cuando se marginaría a la Biblia, uno de los mayores problemas de nuestra cultura hoy. Pero antes de pasar a la enseñanza, permítame recordarle que esta enseñanza es la base del libro, Nunca pensé que vería el día, ya disponible aquí, en momento decisivo. Usted puede solicitar su ejemplar, Para más información, por favor visite nuestra página web www.momentodecisivo.org. Quiero animarle, con toda la urgencia de mi corazón, a que solicite su ejemplar y lea lo que hemos escrito. Hemos investigado esto con todo lo mejor de nuestra capacidad a fin de armarle con la verdad y a fin de que usted pueda evitar el lento descarrío que está alejándonos del cimiento de nuestro mundo. Tenemos mucho más para decirle al respecto cuando volvamos después del mensaje, pero ahora quiero que empecemos con la primera parte de la lección. Nunca pensé que vería el día cuando se marginaría la Biblia. Abramos nuestra Biblia y abramos nuestro corazón. Veamos si usted puede recordar a qué me refiero a leer los siguientes versos. A. En la caída de Adán todos pecamos. B. Ten la Biblia presente para ir al cielo. C. Cristo crucificado murió por los pecadores. D. El diluvio inundó toda la tierra. E. Elías escondido fue alimentado por cuervos. y así por el resto del alfabeto. Casi podría asegurar que usted no aprendió el abecedario de esa manera. Yo tampoco. Tampoco, mis hijos. Pero si usted hubiera sido un niño a fines del siglo XVII en los Estados Unidos, hubiera tenido que aprender el abecedario de esa manera. El llamado El primer libro de lectura de Nueva Inglaterra se publicó en 1687 y 1690 en Boston, y se basó en otro libro titulado El Tutor Protestante, que publicó el mismo impresor, Benjamin Harris, en Inglaterra, antes de que empezara a buscar libertad religiosa. Ahora, permítame hacerle otra pregunta. Aprendió usted una oración cuando niño que debía elevar antes de acostarse? O si usted tiene hijos, ¿le enseñó usted a sus hijos alguna oración que debían elevar antes de acostarse? Nuevamente, si usted aprendió a decir, ahora me acuesto a dormir y le pido al Señor que guarde mi alma, esa es también una oración que apareció en ese primer libro de lectura, junto con muchas otras instrucciones y direcciones espirituales para los niños. Todo con un cimiento completamente bíblico. Fue respecto a ese primer libro de lectura que alguien escribió lo que sigue. Este es el libro individual cristiano de texto más influyente en la historia. La mayoría de los estudiosos concuerdan que la mayoría, si acaso no todos los padres fundadores de los Estados Unidos, aprendieron a leer y a escribir utilizando este volumen que hasta hoy. Nada supera su excelencia de capacitación práctica y cosmovisión cristiana publicado por primera vez en 1690, el objetivo del primer libro de lectura era combinar los estudios de la Biblia con el alfabeto, vocabulario y la lectura de prosa y poesía. Ese primer libro de lectura se usó ampliamente en los siglos XVIII y XIX y luego gradualmente fue reemplazado por otra serie de libros conocidos como los libros de lectura de McGuffey. Estos fueron varios volúmenes sobre el alfabeto y lectura básico para niños. Los produjo un hombre de ese apellido que nació a principios del siglo XIX y creció en el estado de Ohio y en una familia cristiana consagrada. Incluso en su adolescencia lo impulsaban dos pasiones, la educación y la predicación del Evangelio. Después de recibir educación excelente, lo contrataron para que escribiera cuatro libros de instrucción de lectura para escolares de primaria. Estos libros fueron publicados en 1837. Su hermano luego añadió otros dos volúmenes en la década de 1840 y millones de niños estadounidenses aprendieron a leer usando estos libros. El hecho de que el calvinismo presbiteriano del autor permeara los libros no fue ningún problema. Por ejemplo, hay una breve sección en uno de esos libros de lectura, en la lección número 18, que dice lo siguiente. «Mira el sol». ¿Ves? Se pone en occidente. ¿Quién hizo el sol? Fue Dios, hijo mío. Él hizo el sol, la luna y las estrellas. Dios hizo todo árbol y hierba, el roble alto y el matorral pequeño. Dios les ordena a los árboles que produzcan sus hojas y por la palabra de Dios se marchitan y caen. Él le ordena al viento que sople y le ordena que deje de soplar. Dios ve y sabe todas las cosas. Él Me ve cuando me levanto de la cama. Él me ve cuando salgo a trabajar o jugar, cuando me acuesto. Sí, Dios me ve y sabe todo lo que hago. Debe oír lo que digo. Oh, no me dejes decir palabras sucias ni hacer nada malo, porque a Dios no le gustan las malas palabras ni las acciones malas. Ahora bien, eso no está a igual nivel bíblico o teológico como lo estuvo el primer libro de lectura. Las ediciones originales de los libros de lectura McGuffey presentaban el aprendizaje con un cimiento bíblico y usaba sus lecciones para reforzar principios bíblicos de moralidad y vida. Pero después de que William McGuffey murió en 1873, sus libros de lectura recibieron una revisión radical. Los Estados Unidos estaban cambiando para ser una sociedad pluralista, un crisol de fundición de religiones y cosmovisiones y así. Los seis volúmenes del libro de lectura, además otros libros de deletreo, fueron hechos totalmente seculares. Los libros de lectura revisados se compilaron para atender las necesidades de la unidad nacional y el sueño de un crisol de fundación estadounidense para las masas oprimidas del mundo. Los valores calvinistas de salvación, justicia y piedad tan prominentes en los primeros libros de lectura, se excluyeron en las versiones posteriores. El contenido de los libros se secularizó y se le reemplazó por la religión civil, moralidad y valores de la clase media. El nombre de McGuffey se conservó en esas ediciones revisadas. Sin embargo, ninguno de ellos contribuyó a ellos ni aprobó su contenido. Y con toda probabilidad, él nunca habría aprobado los cambios que se hicieron e incluso tal vez... hubiera tratado de evitarlos. Por ejemplo, la lección que acabamos de mencionar en cuanto al sol y cómo eso apunta a Dios y todo eso fue reemplazada. Se eliminaron todas las referencias a Dios y a su soberanía sobre la naturaleza y la responsabilidad del ser humano y la lección número 18 ahora habla de Susanita y su pajarito mascota. ¿Ve usted la tendencia que empezó en ese entonces en la historia y educación en los Estados Unidos? En el siglo XVIII, el primer libro de lectura era explícitamente bíblico. En el siglo XIX, los libros McGuffey de lectura originales eran implícitamente bíblicos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los libros McGuffey de lectura revisados eran totalmente seculares. Luego vino la educación moderna del siglo XX, bajo la influencia de John Dewey. Padre de la educación progresiva estadounidense. John Dewey nació en 1859 y murió en 1952. Fue psicólogo y filósofo. Y fue el responsable por la manera en que se educa a los niños en los Estados Unidos en la actualidad. Él cambió la prioridad en la educación de adquirir conocimiento a experimentar el conocimiento. En las décadas de 1920 y de 1930... John Dewey se hizo famoso por destacar que el enfoque autoritario estricto, preordenado al conocimiento de la educación tradicional se preocupaba demasiado por dispensar conocimiento y no lo suficiente por entender las experiencias reales de los estudiantes. Dewey, por cierto, no estaba en contra de que los alumnos adquirieran conocimiento. Lo que estaba en contra era de enseñárselo en lugar de ayudarle a descubrirlo mediante su propia experiencia. John Dewey. cambió la educación estadounidense de la transferencia didáctica de conocimiento basado en una cosmovisión bíblica que empezó a finales de los años de 1600 a la noción moderna de que la experiencia es lo que impulsa la adquisición del conocimiento. John Dewey advirtió en contra de preocuparse demasiado por dispensar conocimiento. Y sin embargo Dios dice en Oseas 4.6, Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Israel no fue destruido por dispensar conocimiento, sino por abandonar el conocimiento. El pueblo pereció no debido a que elevaron el conocimiento, sino porque elevaron la experiencia por sobre el conocimiento. Y Jesús reprendió a los líderes religiosos de su día por haber quitado la llave de la ciencia, Lucas 11.52, que es la comprensión correcta de la palabra de Dios. La relación correcta entre conocimiento y la experiencia se expone con claridad en el libro de Deuteronomio, en este pasaje famoso que todos debemos conocer, Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es...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 El enfoque entonces era en hechos y en la verdad, según se establece en los diez mandamientos. Hay solo un Dios que debe recibir el afecto de todo corazón de su pueblo. Los padres tienen la responsabilidad, según el libro de Deuteronomio, de comunicar esa verdad, representando toda la ley objetiva de Dios a sus hijos en todas las experiencias de su vida. Pero la experiencia no es para descubrir la verdad. sino para aprender cómo la vida debe ser conformada a la verdad. El libro de Proverbios es un ejemplo perfecto de eso. Por ejemplo, Proverbios 1.7 dice, «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza». Esto último se nota en la práctica, en el sistema de educación que se promueve en la actualidad, especialmente a nivel universitario. Se piensa que la educación didáctica es cosa del pasado y herramienta del diablo. Se piensa que la manera moderna de enseñar es dejar que se aprenda mediante la experiencia y nunca decirle a nadie qué es la verdad, sino simplemente darle un montón de información y dejar que cada individuo se la figure por cuenta propia. Adoctrinar a alguien es lo peor que se puede hacer. En los sistemas educativos modernos, lo que se dice es que uno jamás debe decirle a otra persona cuál es la verdad. Y así, en este punto Breve sumario de la educación en los Estados Unidos, hemos visto cómo el conocimiento pasó de estar basado en la Biblia a basarse en la experiencia. ¿Así? Ahora tenemos escuelas públicas en toda la nación siendo patrulladas por guardias de seguridad armados y escolares y colegiales muy atrasados en matemáticas y ciencia respecto a escolares y colegiales de otras naciones y no es difícil derivar conclusiones negativas en cuanto al cambio en las prioridades educativas. Los cambios... No han sido para mejorar. Las cosas están mucho peor. En lugar de que en los textos escolares se cite la Biblia, hoy casi es imposible abrir la Biblia en algún local escolar de primaria o de secundaria. Por supuesto, nuestra nación no es una nación cristiana en sí. ni tampoco es el reino de Dios en la tierra. Concuerdo con los fundadores de la nación en el sentido de que ninguna religión debe recibir sanción nacional o legal de parte del gobierno, pero las cosas han cambiado dramáticamente en nuestra nación. Muchos de los fundadores de la nación y que insistieron en la neutralidad en cuanto a la religión eran cristianos, y hombres que de buen grado reconocían el valor de las enseñanzas de la Biblia en la sociedad, pero en nuestro peregrinaje desde la Bahía de Plymouth al pluralismo... a la Biblia se le ha degradado. De ser enseñada a ser a duras penas tolerada en la arena pública, de ser una regla de fe y práctica, la Biblia se ha convertido en una reliquia histórica, un icono cultural que se usa para caricaturizar la estrechez mental de los que fundaron nuestra nación. Y por... Mucho que detesto admitirlo, la arena pública no es el único escenario en el cual la situación de la Biblia se ha degradado y su mensaje se ha diluido. También está sucediendo, en el último lugar en que podríamos esperarlo, la iglesia cristiana misma. Pero mi mensaje no es en cuanto a la educación pública, ni el lugar de la Biblia en la educación desde la fundación de los Estados Unidos al presente. Eso es apenas una ilustración. Lamentable, encima de eso, estoy hablando de la iglesia cristiana actual. Según marcha la cultura, también muy a menudo marcha la iglesia. Pensé que nunca vería el día en que la Biblia perdería su lugar de orgullo en la iglesia cristiana. Los cambios sutiles en la sociedad se suceden tan lentamente que casi ni los notamos, sino después de que han sucedido. Pero... hay evidencia creciente de que el mismo cambio que tuvo lugar en la educación de conocimiento proposicional a conocimiento experimental está también teniendo lugar en la iglesia de Jesucristo en la actualidad. En breve, a la Biblia se le ha marginado en nuestra cultura y también se le está marginando en la iglesia cristiana. Nosotros tenemos la costumbre de traer la Biblia cuando venimos a la iglesia los domingos, pero ¿sabían que eso parecería muy extraño en muchas de las iglesias de la nación? jamás pensarían en llevar la biblia porque nunca la usan, nunca la abren, nunca la estudian. Nadie necesita la biblia en la mano porque nadie enseña la biblia. Al hablar de la marginación de la biblia, permítame explicarles el significado de marginación. Marginación, ¿qué significa? Es una palabra importante para la idea que representa. Un diccionario define marginación diciendo que es relegar o confinar a un nivel más bajo o a un límite más externo o al borde en cuanto a estatus social. Dentro del mismo significado general, hay palabras tales como desterrar, deportar, exiliar, expulsar, poner en la lista negra, boicotear y encerrar. Pero... hay una diferencia significativa. Este último grupo de palabras que acabo de darles representan acciones abiertas que suceden en un momento. Es fácil saber cuando a uno lo han desterrado. Es fácil saber cuando uno ha sido deportado o ha sido puesto en la lista negra. Por ejemplo, el libro de León Tolstoy titulado El reino de Dios está en ti. Culminación de 30 años de reflexión sobre el cristianismo fue prohibido en Rusia. No hay problema en figurarse lo que estaban diciendo. ¡Saquen ese libro de aquí! ¡No lo vendan aquí! ¡Se acabó! ¡Está fuera de circulación! En Alemania, en 1933, no se marginaron los libros que no eran nazis. Los prohibieron. Los quemaron. Hay una diferencia entre marginación y prohibición. La marginación es... mucho más sutil. Y nunca tiene en mente la restauración. La prohibición o la evasión... A menudo tienen a la vista el arrepentimiento o la restauración, pero no así la marginación. La marginación es diferente en ambos aspectos. Tiene lugar lentamente y no de repente. Y el objetivo es reducir la influencia y no es procurar restauración. La marginación a menudo sucede cuando los que están en el poder u ostentan la autoridad dejan de darle crédito a la persona o a la idea. En el lugar de trabajo. A un empleado en particular tal vez no se le invita a reuniones significativas de política o tal vez se le excluye de reuniones sociales. El objetivo no es librarse del empleado sino marginarlo, empujarlo a la periferia, ponerlo fuera del mismo filo cortante de la comunidad. Eso es marginar a la persona. Sucede en la secundaria cuando una rosca de chicos en onda decide reducir el papel o influencia de un compañero Todo joven ha tenido la experiencia de ser marginado en algún momento en su vida. Espero que esto le permita captar algo de cómo se ha marginado a la Biblia en la cultura moderna. Se le ha empujado a la periferia de la arena pública y de los centros de debate, de la toma de decisiones. Se le ha relegado al lugar de irrelevancia para las necesidades modernas de la gente moderna. Considérese... cómo se le ha empujado al margen en la educación pública y del gobierno. Se le trata bien sea como una reliquia de la historia, un ícono de tiempos idos, o como propiedad exclusiva de los religiosos que quieren vivir en el pasado, que honran a la Biblia cuando a la Biblia se le debía tolerar y no hacerle honor. Pero hay algo que me preocupa mucho más. Si algo así... como entre el 75 y el 85% de estadounidenses se identifican como cristianos según casi cualquier encuesta ¿cómo puede ser que se margine la biblia en la vida de la nación se supone Que personas que dicen ser cristianos profesantes representan una fuerte mayoría de la población de la nación y sin embargo, el libro, que es la única fuente conocida de su fe, se le está marginando un estatus de irrelevancia. La única manera en que alguien puede razonablemente aducir que es un cristiano es depender en el libro sagrado. Aparte de la Biblia, no hay otra fuente de información en cuanto a la base de la fe cristiana. La Biblia representa la guía de fe y práctica que todos los cristianos reconocen. Así que, ¿cómo es que a todo nivel de nuestra sociedad se halla a quienes dicen ser cristianos profesantes, pero el libro que es cimiento de su fe se le empuja a la periferia? La única conclusión que puedo derivar de esta paradoja... es que hay una seria desconexión entre la presencia de los cristianos en la cultura y su lealtad al libro en el que se basa su fe. Así tenemos lo que yo llamo cristianos modernos marginales. Si Dios me da la vida y pasan muchos años, haré que el peón que empuja el arado sepa más de las escrituras de lo que tú sabes. Obviamente, yo no dije eso.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 Solo Dios pudo haber hecho eso. Claramente nos hallamos al otro extremo de este espectro, ¿verdad? Tenemos la Biblia. Nuestro problema no es que no tengamos la Biblia. Nuestro problema es que la Biblia no nos tiene a nosotros. Estamos permitiendo que se quede en el anaquel, cuando ha habido tiempos en la historia, cuando las personas daban su vida por incluso una pequeña porción del libro de Dios. Continuaremos con nuestra consideración de este tema mañana, en momento decisivo. Espero que nos acompañe. Y de nuevo, espero que usted ya haya solicitado su ejemplar de este libro. Si ya tiene un ejemplar, alístese para oír lo que enseñamos en estos programas. También tenemos una guía de estudio para este libro y un juego de discos compactos sobre todos los programas y mensajes predicados. Puedes solicitar esto al llamar al 619-596-3413 o dentro de los Estados Unidos al 1-800-880-8296 escribiéndonos o al visitar nuestro sitio web en momentodecisivo.org. Que tenga un muy buen día.